una semana más para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria durante 60 minutos. El programa Euskal Música, edición de jueves 19 de diciembre del 2019. Jueves tras jueves durante 60 minutos, compartimos contigo... Temas de actualidad, temas del recuerdo, discografía de grupos, noticias... En definitiva, toda la música local del 100% tiene cabida en EUSCAL Música jueves tras jueves. A través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter. Ya que cada jueves a partir de las 20 horas, a partir de las 8 de la tarde, subimos el programa para que lo puedas escuchar. El día que más te guste, a la hora que más te convenga. Como te comentaba, edición de jueves 19 de diciembre del 2019, que la puedes seguir a través de Facebook y a través de Twitter. Aparte del programa, también te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales.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 Vamos a comenzar la edición de este jueves, 19 de diciembre del 2019 y lo vamos a hacer con una novedad, lo vamos a hacer con la banda mixta de Maruri Sua formada en 2018 por Ania La Voz Yannide al bajo y los teclados, Julen a la guitarra y Esteban a la batería. En marzo de este año 2019 lanzaron su primer EP SUA, después de hacerse con el primer premio en un concurso de maquetas que actuaron en el Festival Bilbao Baby live ese mismo año. Meses después publicaron el videoclip del single Ordubelchak, que daría nombre al primer álbum de estudio de la banda, álbum que tenemos en nuestras manos, Sua es fuego en estado puro. Ordubalchak, compuesto por 10 canciones en euskera y en inglés, comparten experiencias y sentimientos en sus letras, abordando temas como la lucha con los contra los estereotipos o la normalización de la menstruación. Nos quedamos lo dicho, con este primer trabajo discográfico para esta formación de Mari Ruiz, Sua, el álbum se hace llamar Ordubalchak y del que extraemos los temas Redis y Euri Gabe Lorerik es. No time to change it. is waiting for sign. Repressed moonlight. Every me, and may haunt me. No stop this storm. I can control it. to me No time to change yet los temas incluidos, en lo que es el primer larga duración para esta banda para su, el álbum Orbelchak, ahí estaban sonando los temas Redis, cuarto corte del álbum y Eurika B, Loredik es, séptimo corte del álbum. Y de Sua nos vamos con la banda Seamais que nos llega con el álbum Atera, que es el título de la décima referencia discográfica de los de Bilbo. Se dice pronto una obra edificada sobre 11 nuevas canciones con cimientos de hormigón armado. Si amáis este cuarteto, se siente cómodo. En este punto donde se cruzan lo mejor del rock alternativo de los 90, el indie rock más bailable de los de los 2000 y la electrónica al servicio de las guitarras. Una formación que ya ha comenzado su Atera Tour y el día 25 de enero estarán aquí en Iruña en Central presentando este nuevo trabajo discográfico. Hay que comentar que en enero la vocalista de la banda Ayola Rentería estará por aquí por Euskal Música para presentarnos este su nuevo trabajo discográfico será el jueves 16 de enero mientras tanto nos quedamos lo dicho con esta décima referencia discográfica, el álbum Atera y de él extraemos los temas IKEA y Aisyaren Yaínco Belchad Música Vodito es cajera so Ikea, Yeishi Aren, Jaín Covelcha, son dos de los temas que te puedes encontrar en lo que es el nuevo trabajo discográfico de Sea Mais el álbum Atera. Lo dicho, comentarte que el jueves 16 de enero estará por aquí, por Euskal Música, hay una Rentería, para presentarnos este su nuevo trabajo discográfico, para hablarnos un poquito de la trayectoria musical y para hablarnos del concierto del 25 de enero en la sala central de Iruña. Nos vamos con una banda que estuvo por aquí, por Euskal Música, en esta nueva temporada. Eh, son la banda Urch, que ha vuelto, con espíritu de renovación. Sabaldu Ateac es el título de su nuevo disco, no en vano. Abrir las puertas es el principal reto del grupo. Es el rock, el estilo musical, que predomina en este octavo disco de Urts. Comentar que las letras, como es habitual, se instalan en el ámbito de la sugerencia y ofrecen múltiples interpretaciones. El álbum Sabal Duateag, lo que vamos a escuchar los temas Uler Tu Nuen y Argya. Zaliko dugu orain goz argila Zaliko dugu orain, Ingur atu zerua Bisiritan zurei irian chua Ez da jildoko egun shampiko kantua Ikararik ez izan el dudistu eskuak Itzaliko mugora ikuspartzial Itzaliko mugora La formación Urch que regresa al panorama musical con su octavo trabajo de estudio, Sabal Duateac. Ahí estaban sonando los temas Uler Tu y Argya. Y nos vamos ahora con el álbum titulado Dilmun. Hablamos de la formación Rodeo, que regresa con este paraíso de los antiguos sumervios. Tierra por donde sale el sol, una tierra virgen y limpia en este nuevo disco... Han intentado dar otro paso en la búsqueda del sonido, trabajando más en las melodías de las voces y buscando un sonido más oscuro y directo. En cuanto a las letras, intenta la banda plasmar lo que tienen delante de los ojos y las inquietudes que esta les crea. El álbum se hace llamar Dilmun, ellos son Rodeo. Estuvieron el año pasado, el 8 de febrero del 2018 en Iruña, en el Inferno Taberna para presentar este su nuevo trabajo discográfico. Y del álbum vamos a extraer dos de los temas, Borro Karen Acha y Gure Bide Galduak.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 Te sumergirá en un mar de sentimientos semejantes con este disco Disco Garena que se grabó en Galate Studios con Kaki Arcarazo como técnico y productor En el mismo contaron con la colaboración de varios músicos como por ejemplo Juan Choracama en el tema Ichak, eh, Luken Arcarazo y Andoni García Machain el Maita Saite Su O por ejemplo Kaki Arcarazo en Servait al doa Doha es el primer álbum para esta mujer para Natalie el álbum se hace llamar Garena y de él te extraemos los temas Berrís e Iparro Rachik Gabé Niren Estaba sonando la música de natalie con este su primer trabajo discográfico, Garena. Y ahí estaban los temas berris E y Parro, Rachik, Gabe. Con Nathalie vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Uxcal Música, la edición de este jueves 19 de diciembre del 2019. Hemos escuchado a Sua con los temas ready y Euri, Gabe, Lorik, Es. También hemos escuchado a Seamais, que lo he dicho, el 16 de enero. Su vocalista, Llora Rentería, está por aquí. Para escuchar música para presentarnos. Este es un nuevo álbum lateral. Hemos escuchado a Urch, a Rodeo y a Natalie. Recuerda que la semana que viene volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Uskalarria. Será jueves 26 de diciembre. Será último jueves de este año 2019 y vendremos con novedades, te vamos a dejar los dientes largos, será lo nuevo de Eñaut Elorrieta, lo nuevo de Chaya Keiroak y lo nuevo de Xavi Solano Maiza, así que ya lo sabes dentro de 7 días, estas 3 novedades, junto a más música será el programa de cierre de este año 2019 de Euskal Música, hasta el jueves que viene saludos, agur y lo dicho sorionak, taur taberrión